Es con lo rechazado lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. de la sonrisa no, en este programa atención faltan 10, 10, segundos. 10, 10, 10 segundos probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando estás escuchando estás escuchando, escuchando los rayadores la sonrisa el proyecto radiofónico el proyecto radiofónico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 Hola, buenas tardes, hola. compañeros, va, queridos oyentes. Acá estamos al aire, se encendió la luz, <risa> se encendió la magia en El Olga. Otra vez Poligrama. ¿Qué tal, Rubén? Otro Poligramaola Pinky. Tal, buenas tardes. Hola, hola Sandra. Hola, hola compañeros, hola, hola oyentes. Nos saludaste. Ah. Hola, Almitar. Hola, Alma. Hola. <risa> bueno, Hoy tenemos un núcleo temático duro, digamos, ¿no? para tratar. Tenemos sí. el tema. tema el tema de la libertad y el encierro, ¿no? Sí. O el encierro y su contracara que es la libertad. Los tipos de encierro. Los ¿no? tipos de encierros en nuestra sociedad no solo son las rejas, las cárceles, uh -huh. los hospicios y otros lugares que privan o o este encierran, sino también los nuevos encierros modernos, por decirlo de alguna forma claro, claro el encierro en el, en el tener el encierro en el tener más que en el ser sí. encerrarse en tener, tener, tener y después el de al lado que pasa, no lo veo ¿cómo es entonces eso? el, enci el encierro de la pequeña burguesía sí. que se encierra en en la familia la propiedad privada y el amor y después el que pasa por al lado al que pasa por al lado que es un negro cabeza para ellos no Ajá. lo ven lo claro. ese se es le cier y la libertad de los que de los que pueden pensar más allá y empatizar no y ver qué le pasa a la gente y solidarizarse esa sería la libertad la contracara del pequeño burgués y claro. Hay interesante interesante tabarro, ¿eh? cómo lo, lo van a desarrollar bien ese tema, entonces. Es, esta cuestión del de miedo a la libertad, ¿no? Que también lo desarrolló Eric Fromm y en definitiva es esto que está diciendo Emelian. Coincide con aquello de no hay nada más no hay nada más este fascista que un burgués asustado. Sí, o sí, sea, sí. los valores pequeños del burgués cuando se caen, que son tan chiquitos que son desde la reja de mi ventana para afuera pero no puedo ver otra cosa claro, claro. Este, sí. pienso los, los existencialistas con el concepto de la libertad ¿no? la libertad total y todas esas cosas oh. que el hombre es un condicionado por la cultura y esos consecuentes, si no hay libertad no sé qué estamos hablando el y estamos, estamos arrojados <risa> al mundo para elegir sí, sí, dicen sí. ellos no porque aun cuando no elegimos, elegimos o sea qué tema con el existencialismo Sí, Pero sí. interesante el tema de, de, de la libertad, porque nos lleva a plantear que en definitiva hay grados ¿no? o vivencias, vamos a decir así, graduales de lo que sí. es la libertad, porque la libertad absoluta como tal es una fantasía. Eso, eso es lo que iba a decir yo, que escuchándolos, Al escuchándolos a ustedes veo que son dos, eh, dos posturas, dos eh, la libertad y el encierro, dos eh, situaciones relativas. Porque se puede estar muy libre eh, uh -huh. y, y físicamente encerrado, o al revés. Absolutamente. Este, no es todo o nada. si sí, yo y, quiero explicarle así a la audiencia que nos volvimos muy intelectuales, ¿no? Esto es una charla de filosofía, alta filosofía. Tanto. Sí, sí, sí, nos volvimos así. Pero, es que bien nubladito nos pone así. Pero claro, porque después vienen le, estas cosas que estamos hablando traducidas un poco a, al lenguaje artístico, aparece bajo otras formas. Exactamente, esta es como la presentación sí, va a estar el, el nanartista eh haciendo su faceta, va a estar Algo más que, que quiero agregar eh Desde mi sentimiento ya sería el, el encierro de los animales sí. Que están encerrados por el hombre este, en una actitud totalmente egoísta Si bien tal vez en un principio, cuando eh, hoy hablábamos con una amiga se, se crearon los zoológicos Tal vez alguien pensó en que eso era para educar A quien por ahí no podía acceder a, a saber sobre determinada especie Sí, para mostrar especies lejanas o exóticas. Claro, pero ¿cuándo fue que el zoológico se transformó en un negocio, en un comercio, a costa de los los más desvalidos, ¿no? que los que no tienen voz? En un encierro perverso para sí, regusto de los que humanos. Que ya no, no es educación, sino eh, comercio. Con todo lo que produce. Con, sí, las con las consecuencias. Con que no están aptos para vivir en esos... Que no es su lugar, claro, claro. claro. En, ese ser, en este ¿no? mundo capitalista, nadie, digamos, sí, para vivir. todos... Todo, todo lo que se pueda convertir en dinero es pasible de todas estas cosas que está hablando acá Sandro. ¿No? Absolutamente. Es un poco claro. la línea de lo que planteaba compañera Mariana, ¿no? Sí, sí. Cuando decía esto de la cultura del tener, o sea, el encierro claro. del, en el tener, en el, esos valores sí, pequeños sí, sí. burgueses que formatean Eh, eh, un poco eh, reafirmando un poquito la, lo que decía Sandra, antes esto de lo relativo de la libertad, me quedé pensando en una escena que nos rondó el otro día cuando estábamos este craneando el, el, esto eh, la, la el, el editorial, decíamos creo que fue Nacho, que dijo en un momento eh, tal vez uno de estos muchachos que están privados de libertad una de estas personas, personas que están privadas de libertad, uh -huh. que están en una cárcel el lugar más o sea, evidente y brutal de la privación de la libertad eh, pueda acceder en, a ese solcito que teníamos nosotros que lo veíamos como algo cotidiano y para él es la experiencia más inolvidable y más maravillosa porque esos dos o cinco minutos que puede bajar el patio es oh. una cosa... este eh sin igual en su sí, vida, sí, sí. o sea, eh, ahí te explica inclusive lo te expresa lo mm -hmm. relativo que es eso, el valor eso que no va en la entrevista a este muchacho a Gonzalo, porque vamos a tener una entrevista a un que la ce Juan, que la sugoncito en compañero Juanita. que está, muchacho que está desde la cárcel. Che, perdóname, saludo acá al, a nuestro tejedor de sonidos, eh, Nacho Lafón dirigente acá. Y productor general ah, de nuestro programa. Sí, sí, sí, al comando de las máquinas, así, haciendo la urdimbre de sonidos que estamos escuchando. Gracias gracias a él estamos en el aire. Es como lo que tendríamos para decirle a, a nuestros oyentes es que si sale bien es porque el equipo es maravilloso. Si sale sí, sí. todo mal es porque Nachito me la pata. Sí, sí. <risa> <risa> <risa> bueno, un poco ese sería así <risa> No lo olviden. Claro, claro. Y lo vamos a cerrar <risa> Claro, claro, Volviendo al a, lo, al a lo del encierro, no Ajá. lo que comentaban recién el tema de qué pasa con las encerradas, porque generalmente se habla del de encierro. Uh -huh. ¿Qué pasa con las cárceles de mujeres? Claro. Que muchas veces está muy invisibilizado eh las torturas, las violaciones que sufren las mujeres en las cárceles, cosas terribles. Eh. Sí, sí, eh, sucede en las instituciones cerradas, en las instituciones totales, en, no, en los manicomios en los manicomios, por ejemplo muere más gente que en las cárceles uh -huh. viste qué dato ¿no? Sí. o sea, mueren más locos o loques que eh, sí. detenidos, ¿no? en una cárcel Sí, la, eh, la doble vara, digamos, por por, por perspectiva de, de, de género que trae Mariana, También, lo sí, vamos sí. a Y no es lo o sea, mismo ser loco que, que loca. No sé si será el mismo el, caso con las presas. En la columna nuestra, pero se da también en, ah. las, en los hogares de, de niños, de niñez, uh -huh. ¿Mm? los adolescentes sobre todo, es notable la doble vara, ¿no? Uh -huh. Las mujeres tienen un control mucho más fuerte sí, porque sí. hay como un bien ahí a cuidar, una cuestión... ¿Qué que, será esa vieja no, idea no es primitiva otra... de, de, de la virginidad? De que puede volver embarazada. El, ah. la volver del ¿no? En cambio, digamos, los, los regímenes de, de pibes, de, de adolescentes varones, son mucho más libres. A veces casi, te diría, en rayan en el abandono de personas. Mm. Le dejan hacer cosas que, en principio uno a un hijo, mm -hmm. no sé si le si les dejaría o trataría de orientarlo. Pero con las chicas son muy restrictivas mm -hmm. porque... Está esta idea, primero, de, la, de esa cosa del, de las cuerpas femeninas como más peligrosas, claro, sí, mucho sí. más peligrosas que, que la, de, la del varón. Che, y también, bueno, ¿nos estamos preparando para el encuentro de mujeres? Sí. El plurinacional se viene el encuentro de mujeres se vienen sí. varias cosas se viene la fiesta de, viene domingo la 15, que vamos a tener a, <ríe> se nos viene la noche a compañeras <ríe> que nos van a venir a contar de que viene la fiesta de la movida sí, sí, que cumplimos 10 sí. años se sí, viene también. el encuentro de rosario no uh -huh. eh, pinky sí sí hay, eh, hay de todo un poco en un realidad poco. Sí, sí. viene la cosa muy movida así que a lo largo del programa vamos a estar ahí largando hay mucho sí sí y bueno y esperando el radioteatro y Eh, ¿Qué más estamos esperando? que les dijimos? Las entrevistas estas y... Bueno, así que... Y tanto, tanto, tanto hay que hasta da para hacer una pequeña referencia a un texto literario de la Edad Media. De la Edad Media. Eh, recuperado mucho después, pero un romance popular anónimo que se recoge en el romancero español Ajá. que ya tomaba estos temas. Si quieren, los compartimos. Dale. Dale. Eh, romance del prisionero Uy, se llama. Uy, lindo. ¿eh? Sí, es hermoso que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Pero yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una abecilla que me cantaba al albor, me la mató un ballestero, dele Dios, mal galardón. Es hermoso. <risa> Romance del prisionero, prisionero. texto español, eh, recopilado bueno. de la cultura mm -hmm. popular del siglo XVIII, texto anónimo del siglo XV, por ahí. Hoy me va a matar Nachito. Así que, bueno, te, sí. me volviste un dinosaurio literario. ¿Viste lo que, no. lo que encontré por ahí? Mis años de, de, literatura, de, literatura, de literatura española. Digo, el Ramás era prisionero. Yo tengo bueno. Te puedo recitar algo de, po de poesía paleolítica. Sí, buenísimo, encontré... buenísimo. Te, mirá, te lo digo ya, es un verso chiquito que habla de, de, de los encierros. Porque, viste, cuando a la sociedad paleolítica le iba medio mal, apelaban a los garrotes. El que salía vivo, terminaba en un corralito, ahí que le hacía, qué sé yo, y quedaba encerrado. Este tipo escribió algo sobre eso. Y dice, ¡onga, anga! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gustó? Sí. Totalmente. No, no, no, no, pero, sí? Era un texto ¿verdad? sin censura. Era una síntesis total de lo que se siente en el encierro. ¿Qué? Qué y sí, bueno. Sí, sí. sí. Es por ahí, es por ahí. Así que, bueno, eh, estamos esperando música también, ¿no? Es eh, una musiquita linda, creo que nos vamos. ¿Escucha? Sí. sí. Hola. Eh, hola, no sé, hola. ¿La gente lo escucha también? Acá Yo escucho tenemos, voces. A, bueno, a nuestro literato Juan Manitas, sí, Juan sí. Manija, Juancito Manija, que eh, realizó una entrevista con justamente un pibe eh, que, bueno, se hace llamar Gonzalo, eh, hasta ahí su, su información, y que bueno, eh, va a contar también después de una breve rola de eh, lo que significa y la experiencia de estar en una situación de encierro eh, siendo tan pibe, eh, nos va a compartir esa experiencia para para bueno, también eh, sentir y poder evocar a los que están en esa situación eh, terrible, uh -huh. la mayoría de ellos siquiera con eh, un juicio finalizado, así que eh, avisar que luego de, de esta presentación hermosa que han hecho eh me una entrevista que realizó nuestro eh, literato Juan Malditas. Uh -huh. Bueno, vamos a la rola entonces. Esto así empieza polígrafo. Bem, não trai o amor que ele quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não vem, que de dentro de si não sai Vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá E o trabalho de quem não tem Capoeira que bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Biribau biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, biribau, Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para bombar Biribau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada.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 A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para Lombard Birimbau me confirmou Vai ter de amor Tristeza camarada Birimbau, Birimbau, Birimbau, Birimbau, Birimbau, Birimbau Biddy-bow, biddy-bow, biddy-bow para vos, así en un concepto general a ver, la libertad eh, son varias cosas, pero en este contexto acá que estamos en, en un espacio para reflexionar sobre la salud mental eh, y las legislaciones que acompañan eso, el momento histórico en el que estamos viviendo y todas eh, las luchas que estamos llevando adelante, creo que la libertad es terapéutica Hola chicas, chicos chiques, chicos, cómo le va aquí de Radio Nauta Hoy tenemos una entrevista especial con Gonzalo. Hola, Gonza. Hola, muy buenas noches, gente oyente de Juan. Bueno, les quiero comentar que soy un estudiante en la carrera de Humanidad y Sociología. Eh, les paso a comentar que, bueno, me encuentro privado de mi libertad. En este momento, con una salida de transitoria con mi familia y amigos. Eh, en mi domicilio, ¿no? Por supuesto. Y haciendo cosas que antes en, en, en anteriores tiempos no las hacía, que no las tenía en cuenta, pero la realidad es esta, hay que volver a a reinsertarse en la sociedad que se puede, pero no a través del servicio financiero, con voluntad de uno se puede, con estudios se puede, con una carrera universitaria se puede y con apoyo de... De una familia se puede ir como amigos. Estamos en este momento bien, somos muchos chicos tratando de salir adelante, en los cuales cuesta mucho, en el, ojalá que pueda ser favorable para muchos de mis compañeros que tienen la misma situación, pero yo estoy luchando hoy por mí y por mi familia, por los que me quieren no y tratando de ayudar, pero bueno, en esos lugares es muy difícil, pero se puede. Estamos soy pasando un momento lindo entre amigos ahora, tomando una gaseosa, hablando de temas eh, varios, pero siempre reflectivos a, hacia lo que es la vida ¿no? cotidiana. Eh, yo hace muchos años me, me encuentro detenido, hace 15 años, eh, saliendo tres veces en oportunidades, pero siempre la justicia también dándome una posibilidad eh, con logros hoy últimamente es por mi mérito pero en lo cual yo hoy no quiero fallar eh, no no, solo, no tengo algo con la justicia, no quiero fallar hoy con mi familia, amigos y bueno, hay gente que he perdido durante todo este tiempo seres queridos como madre, abuelos varios abuelos, amigos eh, en lo cual tengo hoy una hija de 16 años en lo cual Hizo varios deportes, hoy concurre, está jugando al fútbol, eh, le implemento para que escuche todo, pero la llevo adelante, en lo cual la acompaño con el estudio y, bueno, teniendo un hermano también que es sommelier, eh, está en un momento muy bueno en su vida, eh, un papá que es presente, que con sus familias, como hermanos, nietos, está presente, pero cansado, digamos, de... Tantos años de, de lo mismo, ¿no? Pero, bueno, tratando de poder seguir adelante Y, bueno, otra pregunta que me quiera hacer eh, Seguiremos adelante y de la reflexión esta que estamos hablando Estoy en contacto con Juan y es un gusto Gonza, dijiste que antes la salida transitorias eran más complicada Más complicadas que ahora, ¿a qué se debe eso? Y se debía que yo no maduraba Por dentro tenía todos mis afectos queridos, eh, digamos, ¿no? Y yo como que seguía transgrediendo las normas, en lo cual eh, tenía todos, eh, seguían bancándome, ponerle. Eh, en mi primer causa era visitado por hermanos, amigos, abuelo madre señora en lo cual es, eh, yo he vivido en lugares donde realmente es todo una mentira, un mundo, pero en el ámbito este de la delincuencia se crea un mundo ficticio del cual lo hace el Servicio Penitenciario. Eh, vivíamos juntos eh, en una mentira, digamos, ¿no? porque no es la realidad eh, salir a delinquir o hacerle un mal a, a terceros como para poder hacer un provecho para eso o poder progresar por ello por lo demás, ¿no? digamos, en el delito. En mi caso, en lo cual yo al pasar varios años eh, he perdido a mi mamá en lo cual me acompañó durante muchos tiempos en lo cual tengo una hermana también que me acompañó durante muchos tiempos eh, hoy pe una enfermedad eh, delicada está saliendo adelante en lo cual eh, me parece perfecto en lo cual se está haciendo cargo de sus hijas eh, muy bien como padre eh, con un tema de una madre ausente, pero no es tema de, de que yo lo hable eh, con amigos de los cuales hoy están, algunos no están, estamos compartiendo, eh, eh, regresando a retomar eh, una vida social con mi familia, así como para afuera, hablar normalmente, digamos manejarme bien, en el marco de la ley, pudiendo en el 2021 recuperar mi libertad, en lo cual yo voy a seguir estudiando en una carrera universitaria eh, con nuevos compañeros eh, gente de la calle en lo cual eh, yo en sí la carrera no es la que realmente quisiera yo pero eh, es la cabía la agarré y le estoy dando para adelante en ese sentido tratando de poder de ocupar mi tiempo y espacio en el momento que me quedan volver porque yo tengo 48 horas y estoy... Gonza, ¿cuál es la carrera que vos estudias actualmente? ¿Y cómo se, cómo se hace el proceso de antes de que no estudiabas, ahora que estudias? ¿Qué sentís con respecto a eso? ¿Te sentís uno más de la sociedad? ¿Crees que podés reinsertarte? Eh, ¿Cómo sea ese paso de no estudiar nada, estudiar algo, a sentir que sos alguien en la sociedad? Y en este momento hoy me siento que estoy haciendo una reflexión hacia mí, para adentro, en sentido de que eh, el estudio es, es mucho, ¿no? Como para inculcar a un hijo hacia mí hoy, con 35 años de edad. Eh, terminé el secundario el año pasado. Hoy me inicié eh, en la carrera de humanidades Sociología. Soy inscrito sin un número de legajo, pero en lo cual estoy concurriendo diariamente a un centro universitario de una unidad. Eh... eh con lo que uno eso cuesta, ¿no? digamos, tratando de con los problemas que puede tener de convivencia, todo, pudiendo salir adelante, tratando de hablar con amigos que salen adelante, que están con muchos más años que yo, pero tratando de hablar. Pero de uno solo puede ser la voluntad de uno eh, para salir adelante y también con la familia. Pero es uno el que tiene que poner eh, cambiar esta ...esta manera de ser que yo tenía, ¿no?... ...en lo cual todavía no finalizó... ...porque yo no terminó mi condena... ...y estoy con una nueva oportunidad... si me en mi vida y hacia mi familia... demostrarle que realmente cambié... ...porque ellos no avalan lo que yo hice... ...durante mis años o mis... En, mi, ...en mis causas... ...pero siempre apoyaron, digamos, como hijo... ...y hoy como hijo, hermano, padre... ...quiero unir a mi familia, como siempre... ...en lo cual les cuestan, pero bueno, eh, todo se puede estar bien vida. Gonza, ¿por qué decís que el servicio penitenciario crea un mundo ficticio y es todo una mentira? Y el servicio penitenciario crea un mundo ficticio en el momento de que al ingresar a una unidad... ...ellos quieren eh, tienen dos partes, una parte que es población otra parte que es evangelio, digamos, una iglesia... Esa iglesia se basa de que gente que nunca en su vida ha ido a una iglesia en la calle, la manden ahí por temor a lo que dicen que pasa en la cárcel. Pero, en ese sentido, esas personas haber cometido delitos graves afuera, todo, supuestamente ser malos, en los códigos de la jerga de carcelaria, tendrían que estar en pabellones de población y no en eso. Entonces ahí demuestran que el problema real acá es el tema de las drogas, en la Argentina como en varios lugares, les crea un, un ego adentro de ellos en lo cual no lo pueden controlar y se recaen en la cárcel, pero se mienten ellos mismos porque al salir nuevamente recaen de nuevamente en las drogas y cometen cosas que los llevan nuevamente detenidos pero... en después muestran un arrepentimiento y se meten en lugares que que realmente no son de arrepentimiento. Entonces, eh, hay gente muy mala, como gente mala en el área de la población, pero son diferentes. En la, en la gente de la población se crea un, una ficticia, digamos, en el sentido de robos, se, se hablan de robos, se hablan de que uno es más que más, de que el otro es todo, pero somos personas toda la vez, ¿no? Digamos, en lo cual eh, pero el servicio financiero crea eso crea que haya en esos pabellones, dejalo que tengan elementos corto o como FAG, como que le rompen las pertenencias a las personas, a sus compañeros, como que vayan y comenten a la policía lo que pasa, trabajan en complot, hasta que no sirven más y se sacan de traslado a sí mismos y se van a otro lado y son heridos por otras personas que hayan tenido conflicto y tras ser trasladado varias veces, como he sido yo trasladado. De, ...a varias oportunidades, de varios regímenes... ...alrededor de 30 penales... ...estando en máxima y en régimen abierto... ...hoy me encuentro con un régimen cerrado ...mientras que tengo un régimen abierto otorgado... ...con salidas transitorias... ...pero el servicio apitenciario, por mi pasado... ...no me deja que yo establezca... ...digamos, varios meses en una unidad de régimen abierto... ...por mi pasado... ...y me condena eso... ...pero yo sigo adelante con los estudios... ...con mi familia saliendo... y Siempre eh, no fallando en las áreas transitorias, en sentido de estar con mi familia, cosa de familia, amigos, hablar de mi señora, hija, hablar de mi padre, hablar de hermano, hablar, digamos, ¿no? En lo cual yo no soy ejemplo, digamos, de, de del, del lado más negativo de que es, eh, del lado de la maldad, digamos, que es esto afuera, ¿no? Yo creo que hay gente más mala que un, uno, que nosotros, pero bueno. Nosotros pagamos esa parte, yo no digo que está mal lo que estoy pagando, mis condenas, pero tengo ganas de poder resaltarme en la sociedad y demostrarlo. Me está faltando poder estar establecido afuera, digamos, ¿no? Y con eso, digamos, estamos tratando yo personalmente de revertir esa situación que es, eh, cuesta. No digamos que no cuesta, cuesta pero se puede, con uno con fuerza y esfuerzo, una persona se puede. Gonzalo, eh, desde diciembre de 2016, eh, desde que asumió Mauricio Macri, 2015, ¿no? 2015, se vio acrecentada la represión dentro de la cárcel, cambió la mané, las maneras que tenía la policía de, de reprimir a los a las personas que estaban privadas de su libertad hubo un cambio vos se un cambio o siguió siendo todo igual o se manejan de la misma manera no acá el cambio que hubo hubo un cambio digamos de desde de diversos años anteriores ponerle te voy a comentar algo de un motín de los 12 apóstoles hasta el día de la fecha que fueron cambiando los códigos carceleros eh, entre códigos de la delincuencia y eso hoy se conviven con diferentes personas Hoy el narcotráfico le está ganando delincuencia, hoy se convive con el narcotráfico en un mismo pabellón de gente que delinque. Hoy el violador está, sí, está reprimido, pero está cuidado por el servicio penitenciario. El servicio penitenciario desde toda la vida fue eh, una de las cosas que más corrupción hay. por eh, Hoy visto por mí mismo el tema de mercadería, que son millones de pesos se mueven en la unidad que yo estoy, y salen de vuelta para la calle. Eh, no hay recepción para los pibes que quedan detenidos por delito o así mismo no sean culpables. No hay una, un seguimiento psicológico, no hay trabajo. Eh, no, no El servicio no muestra, eh, habla más mal que los detenidos. Eh, se vende en celular el servicio penitenciario te hace un parte del servicio petenciario por esos mismos celulares. Hoy es una corrupción como si fuera la calle, eh, parecido, en lo cual lo están evadiendo el gobierno actual, lo está evadiendo, como otros gobiernos, ¿no? No puedo hablar si es beneficioso ni no, porque yo tengo la posibilidad de nuevamente poder estar con beneficio. Yo no puedo decir que el gobierno de hoy me dio beneficio o el gobierno pasado me dio el beneficio. El que me dio beneficio fue entre los méritos míos, de mi familia, o a raíz de que tuve problemas con el servicio penitenciario que ellos tapaban en complot con el juzgado, jueces, con un beneficio. Gonza, una pregunta. Nosotros vemos en las películas, al menos yo porque nunca estuve preso, que a los violadores, a los violadores se, se los maltratan en la cárcel. ¿Qué pasa con los violadores en la cárcel? ¿Qué es lo que realmente pasa más allá de toda la ficción y todos los que nos dicen? ¿Qué es lo que pasa? Desde el ingreso de los violadores, ponerle, en el más peor de los momentos que ellos viven es en el ingreso de una comisaría, pero hoy los lugares están separados para ellos, digamos. Puede ser en, en, el pom, en el primer momento, pero después en los penales se los resguarda y que se los se los crea que trabajen para ellos, los hacen trabajo de esclavos para ellos, que les cocine que los tengan en la materia haciendo mate, que los tengan, ¿entendés? y se les resguarda, y hoy los detenidos eh, no va a tomar una represalia por, por una persona que haya violado a otra persona, digamos sino así que le toque con un familiar y justo lo vea. le explico, eh, no conviven casi todos en los mismos pabellones, pero hay lugares donde se mezclan eh, varios rubros acá, digamos, entre delincuencia, homicidios narcotráfico y violaciones, pero por las pautas de normas del, del pabellón que están viviendo en ese momento. Pero eh, sí puede pasar en un motín o en algo que tome represalias con ellos, como con gente que fue ex-policía o asimismo mismo Servicio Pidenciario. Pero hoy se los resguarda mucho, más que a las personas que están haciendo las cosas, digamos. No creo que las cosas bien, ¿no? Pero, digamos, con otras carácteras, digamos, en, es, en esos lugares. Pero la justicia lo toma como que todos... Cometen un delito son todos iguales ante la justicia. Sí, sí. Bueno, te saludamos, Gonza, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Una pregunta más, dale. Chau, Gonza. Hasta luego y que sigas bien, che. Dale. Gracias, Juan. Y un gusto a todos los oyentes. Nos mando un saludo. Nauta. Radio Nauta. Radio a todos y estoy disponible. No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, el día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos. Un día agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa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 que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte algo de mí voy a contarte acumulé más palabras dos años que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer al, a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Y, y mi idea es seguir estudiando, de contabilidad. Y... Me llamo José Villalba, tengo 38 años, soy hijo y soy albañil.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 Panadería y roticería Dolce e Salato. Facturas, bizcochitos, chipas, panes y pastelitos. Tenemos bebidas y confituras. Menú de empanadas, tartas, sándwiches, fatais, calzones y viandas. Dolce e Salato. Hay promociones de desayunos y merienda. Encontranos en calle 7, número 548, número 548. Entre 42 y 43. Nuestros horarios es de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 16 horas. Contamos con delivery en zona céntrica. Escribinos al WhatsApp 221-488-1344. Seguinos en las redes sociales. Dolce Zalato.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 Ana, es una delicia gracias a Flor de Cuchi con la calidez de la cocina en la asociación Movida de Locos Flor de Cuchi te ofrecemos catering, cumpleaños, casamientos y eventos de todo tipo. Buffet todos los sábados junto a feria en la asociación Movida de Locos. Flor de Cuchi pizzas maravillosas Empanadas inolvidables Guisos y sanduichería ¿Qué? Sí, sanduiches También podés encargarnos la dulzura Pastafloras Tortas, budines y alfajores artesanales Hacenos tu pedido Búscanos en Instagram como Flor de Cuchi O escribinos por Facebook A La Cuchina de Franco te esperamos a probar nuestras delicias en la asociación Una movida de locos. Flor de Cuchi, qué delicia. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola amigues, acá estamos de nuevo al aire con nuestra columna Escenas de la Vida Cotidiana en la Macrisis. Acá eh, yo, Rubén, acompañado por Martín Pipa, que va a traer su columna deportiva, y por la compañera Mariana Sancho, hola. Con, con sus aportes. Hola Mariana, hola Martín. Hola Martín. Hola, hola. ¿Cómo andan, compás? Bien, bien, bien. Bueno, acá vamos a tratar de ir encontrándole la vuelta a esto. Martín cho Tenemos algunas novedades del sí. ámbito deportivo, ¿qué se tenemos? el mundial de basque en Chile, en China. Tuvo un buen un buen triunfo histórico la Argentina contra se se Serbia. Hoy se como conoció la, el sur su rival para los semifinales. Juega con Francia. Ah, bien ahí, bien ahí. En tenis estuvo, estuvo pasando algo, ¿no? El domingo pasado, el Rafa Nadal se consagró campeón del US Open. Bien, ah, Rafa, sí, sí. Logró ahí. el su décimo noveno título. Y en el mundo del fútbol me parece que bajó Dios, ¿no? Sí. A la plata o algo así. Yo creo que Dios atiende en la plata sí. ahora. Dicen que eran Buenos Aires, pero... El domingo pasado presentó eh, como ATE el Diego Armando Maradona eh, de, de, de, la plata, de de gimnasia. gimnasia de la plata. ¿Fuiste? No, no. Hubo una gala ahí, una, sí, sí, una un, práctica abierta, ¿no? Una práctica abierta. Con mucha abierta. gente. Bien, bien. Buenísimo. ¿Y se vienen cosas internacionales o algo así? ¿Se viene una, un superclásico? Sí, clásicos un, un superclásico de um, octubre porque se juega un no superclásico de la Copa Libertadores, River Boca, se enfrentan dos veces. Oh, eso, no. bien ahí, bien ahí, bien ahí. Mm. Y para ver qué más alguna otra novedad del, del mundo deportivo o oh, estamos ahí anoche jugó la selección argentina Ah qué pasó ahí? contra méxico y lo goleó 4 a 0 eh, eh. bueno bien ganamos ganamos argentina ganamos. bien bien ahí entonces ya los goles de 3 de leonardo martínez y uno de leonardo oh, oh, Pérez bien, ah bien Martín, gracias Martín por el dato, y bueno y con lo de gimnasia nada, que Dios nos ampare, juega, Dios juega nos asista juega, juega ahora el domingo con el fin de semana con el Racing eh, ah qué bueno, o sea ahí es el debut vamos de... a hacer es el debut ahí, a ver qué pasa a, a ver, ver qué que pasa, que bueno buenísimo buenísimo Martín Cho, gracias por el aporte de, lo del mundo deportivo gracias y seguimos, seguimos charlando acá Bueno, compañerita Marian, eh, estamos ahí a ver si le podemos entrar un poco a este, analizar o discutir un poquito sobre las situaciones de las instituciones, las instituciones carcelarias, las instituciones manicomiales que tienen un origen común, ¿no? como lo define bien eh, Foucault. Pero la pregunta o la, el disparador sería, cuando uno va a estos lugares... Marian. Cuando uno va sí. a un, o tiene la oportunidad de ir a un hospicio, la oportunidad de ir a una cárcel o de ver cuestiones re reflejadas sobre las cárceles de Argentina, ¿qué es lo primero que nos llama la atención sobre la composición de, la, de clase de las personas que están ahí? Su procedencia, digamos. Ah, claro, lo que pasa es que, bueno, como existe un un mecanismo de... De, ...que es de, proveniente del capitalismo... Que, ...que tiende a perpetuar las relaciones de producción... ...los relaciona con la con la pobreza, ¿no? O sea, las personas que, que permanecen eh, institucionalizadas... ...a veces durante toda su vida... ...porque no tienen el poder adquisitivo... ...que tienen otros para salir... ...entonces a veces como no tienen... ...ni la contención familiar ni el dinero... Este, ya no habría, habría un problema psiquiátrico crónico Que se refleja en las miradas de muchas de las personas Que están en, en, en situación de encierro ¿no? Pero bueno, siempre el pobre es el que peor la pasa en, en todo sentido Y en el sentido del encierro también Tanto manicomial como carcelario O sea que podemos afirmar que Estas instituciones totales La cárcel, el manicomio Están llenas de pobres, sí, en general. Sí, es un depósito, lamentablemente, de, eso, de pobres. Es un depósito. Claro, con la cárcel a veces parece que claramente hay un doble código, ¿no? Que las personas, los pobres son condenados y están allí y después entran como en una vamos a decir, una carrera delincuencial donde reinciden reinciden y las personas de clase media o que tienen otras posibilidades económicas por ahí pagan fianzas o tienen otras opciones este menos eh, menos duras que lo encierro. Por otro lado, me parece que el otro dato que tenemos de las de las cárceles es que son cada vez más jóvenes, es decir, los pobladores que están allí, la gente, los que residen ahí, los internos son personas muy jóvenes, son personas salidas que todavía están contempladas en la adolescencia extendida. Sí. 21, 22, 23, 20. Y bueno, y la misma Lleno de pibitos. La pibitas. misma gente, no toda la gente, pero las que tienen una concepción fascista dicen que que no importa que sean menores, que tienen que ir presos iguales, y bueno, y están también a favor del gatillo fácil. Eh, y bueno, más en estos tiempos de tanta exacerbación del, de lo que es la represión, no y, y la idea, por ejemplo, esta del servicio militar obligatorio, o sea, hay como toda una tendencia a agenda armerizar todo un sí, término sí. que me acabo de inventar pero bueno espero que se entienda a militarizar todo sería la, la cuestión entonces este yo creo que como el, como planteaba el chico con qué claridad el, el chico gonzalo en la entrevista este se padece el triple y Inclusive hay genocidas de la época de la dictadura que han salido y otros que han estado en en, cárcel de, en cárceles de privilegio, en cárceles y en cárceles domiciliarias. Y eso realmente es, es muy injusto. Pero como ya decíamos al principio, son consecuencias del neoliberalismo, del capitalismo, eh, que bueno, que yo no lo voy a plantear por ahí directamente, pero que considero, este que a problemas masivos soluciones masivas exactamente, voy estoy con vos en eso eh, en tu opinión eh, Mariana ¿cuál, ¿cuál sería el sentido de la cárcel? ¿para qué existen las cárceles en una sociedad como la nuestra? en una sociedad como la nuestra la cárcel existe para abatir a las personas para castigarlas para eh, crear mano de obra barata para censurar, para legitimar el término castigo, ¿no? Esos negros de mierda, esos vagos, que estén encerrados, que no salgan y que no me quieran limpiar el coche. El autofalo, diría León Gieco, ¿no? Este, que tienen una estampita y que de alguna iglesia la habrán ido a robar. Eh, Tal cual. Tal cual, tal cual. Eh, bien, en ese sentido eh, queríamos recordar eh, desde este espacio, desde esta columna, retomando algunas ideas previas eh, que había dicho Marian, que había dicho Mariana, eh, nos pronunciamos en contra de la baja de la edad, de la imputabilidad de los de los niños en conflicto con la ley penal, que sabemos que una de las respuestas de los regímenes autoritarios y derechosos son siempre bajar la edad, van a terminar metiendo pedidos de 5 años. Creemos que hay otra cuestión, si bien los adolescentes pueden cometer acciones eh, muy muy serias y dañosas y perjudiciales contra las personas tiene que haber un entendimiento de que son personas en una etapa especial de formación que tiene que tener un debido proceso y que la cosa no baja por no pasa por la edad la baja de la edad de la imputabilidad sino por cambiar las condiciones sociales también eh, queríamos recordar que eh, un poco inspirándonos en las ideas de, de fouult la en, en Vigilar y castigar, que es un texto del año 1975, él hace el, el análisis, la génesis de la prisión, de la cárcel, ¿no? de cómo se va pasando eh, por eh, distintas etapas, que en la Edad Media eran el castigo los castigos corporales, los escarnios en la vía pública, todo eso va después hacia un modelo punitivo eh, de encierro que tiene por finalidad muchas de las cosas que enumeró Mariana antes. Fundamentalmente disciplinar la conducta eh, social, eh, como disciplinar la conducta desviada, eh, la vida de estos hombres infames, que dice en nuestro gran Foucault. Y eh, en este sentido sería como establecer un modelo panóptico, o sea, del grego pan todos, no mirarlo todo, que sería algo como eh, un dispositivo que permite mirarlo todo sin ser visto. Esto se expresa tanto a nivel del interior de la cárcel con el modelo edilicio, ¿no es cierto? Donde desde un cierto lugar de la cárcel se puede escuchar, están diseñadas así para que se escuche todo, se vea todo y a su vez no se vea nada porque pasan cosas tremendas y en la sociedad de panóptico es el que eh, permite controlar y vigilar las conductas eh, sí, eh, es el que permite vigilar y castigar y también este cuando se habla de de la inseguridad ¿no? y de la seguridad no es acaso el no tener las necesidades básicas cubiertas lo que provoca en la mayoría de la población la inseguridad de no saber si mañana van a comer o es acaso la, in la inseguridad más importante el robo de una billetera el robo de una billetera es más importante que que la, la mitad y más de la gente se esté cagando de hambre en este momento, hablando de la Macri-crisis, Macri si tuvieran las necesidades básicas cubiertas, no habría delitos como los que hay. Si todos tuvieran un proyecto, un trabajo, un hospital digno donde ir a, a, a atenderse, y bueno, seguramente me estoy hay un alimento para, para desarrollarse, una buena educación, que educar es dar amor, Eh, seguramente no existiría la maldita inseguridad de la que habla la clase media y la clase alta. La mayoría de las inseguridades son para los pobres. Exactamente. Es así, Mariana. Si hubiese una eh, un Estado que nos contemple a todes, las cosas serían diferentes y las víctimas, que a veces terminan siendo los victimarios, por... Eh, privación y por estar sometidos a una violencia social permanente, viendo un montón de cosas que nunca vas a tener, viendo las zapatillas que no vas a tener, esa es la fábrica de eh, los llamados delincuentes, comillas o deditos, es, es radio, no se ve, que después van a poblar las cárceles llenas de pibes de privados y violentados en distintos aspectos, ¿no? Eh, en ese sentido me parece como importante también, y te lo pregunto, Marian, como para reflexionar, cómo viene esto de eh, ya sería las cárceles y la justicia en la macrisis, porque me parece que este gobierno eh, creo que vamos a coincidir en que se ha caracterizado por tener una mano bastante poco piadosa y producir eh, encierros sin juicios y otras cosas más a muchos compañeros nuestros. Estoy pensando ah, en claro, la grosada, sí. eh, eh, juzgada de un montón de cosas, pero no, eh, acusada pero no juzgada, debido al sí. mm, compañero Esteche, de Lía, está lleno de presos que se los llevaron a la madrugada medio en bolas o descalzos claro. y que todavía no han sido juzgados bueno eh, sí sí pero es el único en este caso el resto no tiene ni siquiera juicios como el compañero Gonzalo. y bueno yo tenía una esa, eh, de, el compañero Gozález yo tenía una una pregunta que sería eh, cuál es el delito la posesión de ideas eso sería el delito que cometen los presos políticos la posesión de ideas y Tener una ideología, tener una claridad, tener una conciencia crítica, poder criticar la sociedad, intentar mejorarla. Esa sería la posesión de ideas de los de los presos políticos. Eh, ahí, Mariana, ahí estamos viendo que, digamos, cuando eh, desde un gobierno se produce la persecución sistemática a un grupo de personas por pertenecer o estar asociados a un gobierno anterior, a una idea X, pero no hay... ...juicios, hay acusaciones... ...eso es... Eh, ...violar los derechos humanos... ...y es este persecución... ¿no? ...claro, como o, también está preso... ...el Pata de Medina... ...por la política que hay en, en la actualidad... ...tal del diario Hoy... ...también preso... Uh -huh, sí, ...sí, sí, sí... ...lo que nos lleva a pensar que en realidad toda persona... ...debe tener su debido proceso... ...su juicio... Claro. ...y esta cuestión de estar procesado por mucho tiempo eterno es una violación sistemática y muy fuerte a los derechos humanos, y no se corresponde con un Estado democrático. Y no sé compañeros, me parece que, pero como para ir dando ya el bloque de cierre, porque nos piden que redondiemos, eh, queremos dejar constancia desde aquí, expresar que las, las, eh, las prisiones, la prisión no disminuye la tasa de criminalidad de una sociedad. Eh, la detención, la reincidencia, produce más bien reincidencia, eh, fábrica de delincuentes, dificultades para la posterior integración en la sociedad de las personas cuando recuperan su libertad. La prisión, en definitiva, hace caer también en la pobreza a los familiares del detenido. Es decir, que produce muchos perjuicios Cae más per... que beneficios y no resocializa ni reeduca a nadie cae no. siempre lo mismo el chorro siempre lo mismo vuelve a robar y vuelve a preso eh, de alguna manera por pasa, la situación claro, que estamos claro, por las situaciones sociales y a veces ese lugar conocido es mejor que la nada no pero eh, Eh, vamos a ya ir este saliendo con una musiquita porque vemos que tenemos a nuestra invitada de la, de la movida eh, la compañera elena que nos va a contar un montón de cosas de lo que viene eh, el domingo este que el festival se viene el gran festival todos a festejar con la movida claro. que cumplimos 10 años eh, nos vamos con una música que nos pone acá nuestro productor y operador, y operador nachito Que todos buscamos lo mismo no sabemos muy bien qué es ni dónde está oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar la conocen los que la perdieron los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos libertad Algunos paloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Todos los márgenes chiscos dónde está y no dejo de pensar será solamente una palabra la armar hermosa la libertad En Radio nauta está sucediendo Poligrama La noticia apareció en un periódico sensacionalista Decía simplemente Que se había producido un incendio Plataforma Política Poligrama 2019 Propuestas de Nuestralistas total de la ley de salud mental comunitaria, cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales, expropiación de clarín para uso popular fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria una loca junto a cada ministro cannabis y autocultivo legal orgasmos para todos Plataforma Política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 ¿Qué tal? Nuevo bloque de... Nuevo bloque, acá estoy con Sandra. ¿Cómo le va oyendo de Radio Nauta? Yo soy Juan Francisco Manita. Estamos acá desde la 106.3 o través la puedes escuchar a través de www.radionauta.com.ar en vivo. Puedes escuchar también nuestra programación a lo largo del año y otros años. Hoy tengo el el placer de además estar con Sandrita. Gracias, igual para mí. Estar con ¿Cómo? un sobreviviente del manicomio Nacho Nacho León, analatista pastorino Hola, Hola buenas tardes ¿Cómo está Nacho? Bien, todo bien sí. Bueno, hoy vamos a tocar un tema sensible Quizás un poco Por momentos un tema duro Que es el tema de los manicomios Y Nacho nos va a contar Su recorrido O su... Por todos los manicomios en los que estuvo Bueno, yo estuve más de 10 internaciones las últimas 6 años en un privado católico. Eh, pasé por el Borda, bueno, un recuento de internaciones más de 4 ve veces en el Borda, eh, en privados, eh, en estatales eh, y la peor, y bueno, en lugares horribles eh, donde me torturaron mucho tiempo. Eh, la última vez que estuve internado fue 6 años en un católico privado que no, no voy a decir de dónde, eh, donde me torturaron psicológicamente, eh, de, de toda índole, el eh, psicolaje psicológicamente, con asambleas que nos hacían hacer ridículas, donde eh, nos trataban como animales, pero las preguntas me gustaría que me las hagan ustedes. Bueno, Sandrita, ahí te va a hacer la pregunta. Eh, para, para iniciar este, esta entrevista, ¿cómo empezar empieza tu internación la primera vez que te internan? a partir de que de cuá la puede citar la primera vez que me internan eh, fue a los 18 años eh, a los 15 me, una psiquiatra se llama no no, no importa cómo se llama eh, me diagnosticó que si yo esquizofrenia que si yo no tomaba la medicación me iba a terminar muriendo eh, eh, convencieron a mi familia después de Eh, tratar de convencerlos mu muchas veces que realmente mi vieja no quería llegar a ese grado de, de todo que yo tome medicación se negó todo el tiempo a que yo tome mi medicación hasta que bueno ya no pudo más con, con la psiquiatra y, y bueno la terminó convenciendo como casi todos mis años de internación que yo era esquizofrénico que yo necesit necesitaba tomar medicación Eh, y bueno, así fueron convenciendo a mi familia a lo largo de los años, cosa que no está pasando en este momento. Eh, eh, bueno, eso es eh, porque eh, terminé internado por un falso diagnóstico. Eh, cuando me empezaron a medicar eh, me, realmente me empecé a sentir muy mal, uh -huh. mareado, eh, de todo tipo de problemas eh, en el cuerpo, en la mente... Eh, Realmente me, me enfermó mucho la medicación. Es, esos problemas, esos síntomas a causa de la medicación. Pero la medicación, ¿por qué te la daban? ¿Qué era lo que eh, decían que, que, que combatía esa medicación? ¿Qué síntomas tenías vos? No, yo realmente no era peligro para nadie en realidad. Uh -huh. eh, la verdad que no era peligro para nadie. Solamente me sentía perseguido, que me perseguían o que... Bueno, diferentes cosas que sospechaba que me hacían cosas encubiertas o infiltrados. O cosas así que no eran para una internación, pero no era peligro para nadie, ni siquiera para mí mismo. Juan. Eh, Nacho, vos eh, decís que te sentías perseguido las consecuencias de la medicalización, ¿no? Per persecución, que te hacían cosas encubiertas, paranoia, complot de los demás... Eh, yo cuando hablo con la gente Y, y comento este tema Le digo, mira tengo una leve Ah, pero las pastillas, con las pastillas vas a estar bien Y la mayoría de las personas Piensan que con que las pastillas Ayudan A estar bien O sea que uno tiene un padecimiento que los demás no tienen Y las pastillas te ayudan a Tener una buena conducta Te ayudan a A estar concentrado, a tener una reinserción No sé si te concentrado, pero estar más o menos Bien acuerdo o, o cumpliendo lo que es lo que es eh, las demandas de, de, de las distintas instituciones ya sea la familia el trabajo la, eh. te ayuda a no ser un estorbo para tu familia en todo caso para, para mantenerte tranquilo eh, pero te vacía la cabeza te vacía la cabeza te hace la mente en blanco y con los años te, te deja secuelas grandes y que al día de hoy soy un sobreviviente y tengo una mente todavía. Eh, me, de, han dejado un, una mente que todavía se la banca. Pero me han hecho mucho daño. Eh, muchas neuronas me faltarán seguramente. Gracias a la psiquiatría, a los psicólogos, a los psiquiatras, a la medicación. Sobre todo a la medicación. Y a lo, los grado, los fuertes grados de psicópatas de, de cómo me trataban... Eh, ...junto a la medicación... ...la medicación te destruye la mente... es ...la realidad te enferma... ...y después sí, cuando tomas medicación... ...realmente eh, sos un enfermo... ...y ahí sí te enganchan... que ...realmente porque cuando empezás a tomar medicación... ...realmente sos un enfermo... ...y bueno, y de, de, ese es el problema... ...es al revés... ¿Vos crees Nacho que la familia... ...deposita sus propias miserias... En, en, ...de alguna manera... ...en alguna gente... ...como chivo expiatorio y tienen que no pueden con el dolor del mundo o intentan tapar cosas que son feas y se lo terminan derivando, delegando a otra persona, qué pasa eso en la familia, en el rol de la familia. Y sí, porque la, la familia tiene que vivir una vida también, no puedo estar todo todo el, pasan los años y, y la familia tiene que vivir su vida también. No puedo estar eh, por mi culpa eh, realmente sí podrían haber estado, no estuvieron, pero ahora sí están, eso es lo importante. Eh, querés yo... contarnos Nacho algunas anécdotas puntuales, las, las más heavy o de una manera que, que de alguna manera quieras denunciar este tortura y este maltrato del manicomio, que lo quieras denunciar algún caso puntual en donde haya dicho, no, se fueron a la mierda. Eh, hayas padecido ahí, hayas sufrido mucho. ¿Cuál fue la que más sufriste, una represión o lo que sea? Eh, bueno, fue una, eh, pasé una situación en un en un departamento que vivía con mi viejo. Eh, yo ya estaba cansado que me interne Estaba cansado Entonces vino una ambulancia porque yo estaba Escuchando música fuerte eh, Y el, el vecino Denunció que era el dueño de la casa Que alquilábamos eh, Y bueno, yo me cansé, de la ambulancia En la puerta y dije, no, otra vez Inyecciones no, basta de inyecciones Todo el tiempo hay inyecciones, hace mil años Entonces me cerré la pieza Y dije que me iba a matar eh, Bueno, y... Bueno, vino el Grupo Geo, eh, me tiraron bombas de gas lacrimógeno, como 4, 5, 10 bombas de gas lacrimógeno, no exagero, en la cocina. Eh, eh, bueno, me atraparon, eh, me doblaron todo el cuerpo con cadenas. Eh, llegué muy confundido a un lugar, a un eh, no me acuerdo cómo se llama el lugar, a un hospital. Eh preguntándole a mi familia si eran eh, si ellos eran militares Porque no entendía nada eh, bueno estando internado en la última internación que estuve saliendo de esto eh, la, lo peor es la como te psicopatean a la, la psiquiatra eh, eh, te trata altaneramente no te da eh, no te da la voz cuando querés hablar con ella no está Eh, te trata como un animal Le eh, te tenés que pedir por favor Suplicándole por favor Que te deje sa de, ue, salir de permiso y, y es como que Le pedís por favor rogándole Por favor déjame salir de permiso eh, Una asamblea donde hablábamos De las cosas de la cañería O de las piezas donde estábamos viviendo eh, Y parecíamos todos eh, Un circo asqueroso eh, no No entendía nada yo Eh, nacho y, y bueno, después eh, gente limpiándose el culo en la, en la pileta Peñándonos por la comida todo el tiempo eh, Cuando nos daban la orden que íbamos a comerte Nos peleábamos eh, por sacar un plato más de comida Y bueno, y cosas horribles Nacho, y vos ahora, la situación ahora que te encontrás haciendo un tratamiento en el Basalia ¿Cómo lo... ¿Cómo? ¿Crees que es lo mismo? ¿Crees que te volvieron la, la esperanza de que se puede vivir en libertad? ¿Qué, ¿Qué pensás? Gracias a que mi iniciativa, en uno de los permisos, que llamé a Franco Basaglia, al centro de vida Franco Basaglia, al cual estoy agradecido de, de por vida, y a la movida de locos, eh, bueno, a Elena García... A, ...a Lía Fernández... ...a Pinky... ...a vos también Juan... ...a Sandra... Eh, ...a Juan Chilaber... Eh, ...agradezco profundamente... ...porque ahora voy a seguir agradeciendo... Pero ...el tema es que... porque ...para mí es muy importante lo que estoy diciendo en este momento... Eh, ...me salvó la vida Franco Basaglia... Eh, ...fue una iniciativa que de permiso... ...que salí llamé... ...y a la semana me llamaron que les interesaba el caso... ...porque me han dicho que... Eh, lo revalidaron el caso porque yo fui el que tomó la iniciativa porque generalmente, generalmente se trabaja con gente del mejor Romero eh, y mm. yo venía de otro lado. Entonces yo tomé la iniciativa, llamé a Franco Basagria, a la semana o la otra semana me llamaron y empecé a vivir mi libertad, empecé de ir al centro de día todos los días, a hacer las cosas donde me trataban tan bien que no podía creer, o sea... Para mí era una emoción muy grande, estaba a las lágrimas, ya, ya era in, increíble. Eh... Nacho, eh, discúlpenme, eh, nombraste varias veces a tu familia, a veces mal y a veces bien. Que, que, eh, no, pero tienen... quería decir que... Eh, disculpa. Eh, pero Te redondeo la, la sí. pregunta. Quiero saber eso, que tal vez al principio... Los psiquiatras convencieron a tu familia para, para medicarte. y Pero después cuando cuando saliste y fuiste es, al Basaglia y, y por tu voluntad, bueno, ¿no, mi, ¿no tuviste un apoyo de ellos? Tuve un apoyo incondicional absoluto de mi vieja, de Pupi, eh, del cual estoy agradecido de por vida, por supuesto, y la amo profundamente. Porque entendió que era todo un circo, que, que era todo un falso diagnóstico... Que, que no tenemos derecho a la locura, que tenemos el derecho al delirio... Que no somos discapacitados... Tenemos un problema nada más, pero no somos discapacitados... Eh, un apoyo incondicional de mi vieja... Eh, que entendió toda, esta, toda, esta, toda esta, esta falsedad de los diagnósticos... De los psiquiatras convenciéndolos que no, que va a ser mejor que se quede acá... Que tu hijo... Eh, no, no va a poder moverse de una pieza en mm. unos años, va, va a estar como un autista todo el tiempo en la casa tirado en el piso eh, bueno, y mi vieja se dio cuenta y con, estoy agradecido a Patricia Pavlouk absolutamente a, a, a, a Alejandra Parisi a Elena García, a Lía Fernández a toda la gente de Franco Vasari de La Movida de Loco y eh, hablando de siempre me trataron bien muy bien vínculos afectivos también tenés novia Sí, sí, sí eh, Bueno, sí, tengo una mujer Se llama Laura que Estoy profundamente enamorado Estoy viviendo solo Y bueno y Me quedaron muchos fantasmas del pasado Me quedaron muchos fantasmas eh, Lo cual eh, Muchas veces estoy en mi casa Y pienso que me van a internar porque, porque bueno, uno dirá Es la paranoia, pero es paranoia Con fundamento en este caso Porque siempre que salía y parecía la última internación Había otra más siempre no era una no, no se acababa, siempre siempre una más, una más, una más. Eh, entonces ya hace cuatro años y, y bueno, y uno tiene miedo, tiene mucho uh -huh. miedo de, de, de todo eso que pasé eh, uh -huh. que lo que me hicieron es comparable a la dictadura, las cosas que pasaron aquí en aquellos años, porque no exagero. Uno dice que es peor la cárcel, pero no no es peor la cárcel. Uh -huh. En la cárcel tenés códigos, en los, en los psiquiátricos sos como animal. En la cárcel no te tratan como un animal, te tratan como alguien peligroso. Pero en, la, en los psiquiátricos te, te tratan como un animal. Esa es la, la diferencia. Entonces te vuelven más loco de lo que estás y te revuelven loco. Te matan. Y otra cosa por la que yo te quiero preguntar por tu eh, escritura. Vos escribís. Yo escribo, sí. Soy escritor, me considero escritor, por lo menos poeta callejero. La gente me conoce en La Plata. Sabe que salgo a la calle y me los cruzo muy frecuentemente. Y bueno, eh Nacho, es... y esta tarea de escritor con cómo la tomas, cómo vivís la poesía para vos, es una forma de, de vanguardia, de lucha. Es de, lo que es contestataria. Por supuesto, yo trato de, de, de decir un montón de cosas, de siempre estuve comprometido de chico, de los 18 años a querer cambiar el mundo y por tanto querer cambiar el mundo el mundo me hizo lo que me hizo porque yo era rebelde porque yo eh, tenía un alto sen sentido social una sensibilidad extrema y entonces eh, realmente el mundo no, no se van que esas personas que no producen que no producen plata que están como en un espacio vacío y bueno y los pobres que no tienen para, para pagar un psiquiatrico un psiquiatra un psicólogo en el borde estaba lleno de gente pobre o sea, la gente que, que no produce en el sistema va a parar al, al, al psiquiátrico. Muy bueno, bien. Nacho, una emoción muy grande, uh -huh. siento. Me dejaste muy emocionado. Eh, bueno, y ya vendrán me tiempos mejores, ¿no? Están viniendo, ¿no? Lo único, Están viniendo. lo único que quiero decir es que yo nunca maté ni, ni violé a nadie. Y no merezco todo lo que me hicieron. Pero bueno, eh, un, como creyente dicen que hay que perdonar y olvidar, pero yo no voy a olvidar lo que me hicieron y lo voy a recordar cada día para que no pase otra vez. Gracias. Bueno. Gracias. recordará a esos espectros que andan solos con su alma cabalgan cabalgan cabalgan en sus fantasías siguen lo deseable Y no se frenan con drogas inyectables Mirando arriba Esperando alguien bajar Sin dientes Como si la vida Les quitara Voracidad El vientre tan hinchado no es verdad, es, avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad, no necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre es en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente es escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. que un hombre estraño me arranco la garganta y quiero gritar un autos más acariciado. Poemas, poemas surrealistas, cosas que van a pasar. Sí, sí que encargado de limpieza, ¿qué me mirás así? No importa, no, hay gente que, que acá se ¿qué sé yo? ¿No hace otra cosa? Eh, no es que Dios exista, Dios existe pero renunció al puesto, después del de la creación, el puesto está totalmente vacante. Entonces, a veces las cosas parecen que son de una manera, pero de repente te fijás ¿viste? y no eres porque cuando vio al hombre dijo Dios mío, ¿qué he hecho? entonces se preguntó, ¿qué hago? ¿sigo de ver a en realidad yo me he que el que ha hecho cuando vio el solo a los personas que ha hecho el sol, el sol, el sol el sol, el sol, el sol el sol, el sol, el sol el entonces yo digo Dios existe o no existe? pero el amor el sol,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 Depende de nosotros y de la sociedad Que comprenda que los locos no son tan locos A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro Estás escuchando Poligrama en Radio Nau no. No. Siempre fui Hola, acá estamos de vuelta con nuestros oyentes y acá con la visita de dos personas que honran esta tarde. Estamos con Elena García, presidenta de Una Movida de Locos, y con Graciela Berasturi, una emprendedora de Una Movida de Locos. Gracias, chicas, mm. por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicos, gracias por invitarnos. No, por favor. Elena, eh, contanos un poquito qué festejamos el domingo, de qué viene esto, el festejo del domingo en el ópera. Bueno, festejamos muchas cosas, eh, pero principalmente 10 años que hace que estamos trabajando eh, en la integración comunitaria de personas con padecimiento mental y festejamos el encuentro, festejamos estar con el otro, que es la forma que tenemos de, de trabajar eh, desde lo colectivo, desde el cooperativismo, desde la economía social y solidaria, así que nos juntamos a festejar estos 10 años de, de encuentro, de encuentro con el otro y qué mejor que... Fetejarlo juntos, a un, junto a un montón de artistas que después les vamos a contar. Son 10 años de una movida de locos, ¿no? Que Así. surgió en el Centro Basaglia, por allá, por... Sí, fue? Eh, en el 2009, febrero del 2009, eh, con el calorcito. Eh, sí, bueno, quienes trabajábamos en el, en el Basaglia, que veníamos trabajando eh, los procesos de externación, el acompañamiento en la externación de de las personas que han estado internadas en el manicomio durante tanto tiempo, esto que contaba hace un ratito Juan eh, y, y Nacho también, no respecto de, de lo que es una internación en el privado o en el público, no, no son distintas, no son muy parecidas. Este, la vulneración de derechos es lo que prima. Y una de, de los derechos vulnerados es el derecho al trabajo, eh, así que ahí empezamos a trabajar en, en pequeños espacios de capacitación laboral Y con la asociación que, que venía trabajando en acompañar todas las actividades del Basaglia, vimos que eh, la, las relacionadas al trabajo eh, era una de las que necesitaba necesitábamos potenciar. Así que ahí fue que empezamos a capacitarnos también en, el, en cooperativismo, en economía social y solidaria, en la formación de, de empresas sociales, que es la empresa social, tomando como ejemplo todo lo que fue la transformación institucional en Italia y las cooperativas de trabajo eh, en salud mental en Italia, es que empezamos a, a diseñar un modelo para, para nosotros y ahí es que surgen varios emprendimientos, en estos 10 años hemos tenido más de 10 emprendimientos que por diferentes motivos eh, han continuado, se han fortalecido o algunos han desaparecido Bueno, Los Gladiadores de la Sonrisa es uno es uno, uno de, de, los... de los emprendimientos más viejos también, que nace con, con un proyecto de extensión, pero que se fortalece también con, con el trabajo de la asociación, gracias a, a algunos proyectos que ganó en, en su momento por, por el AFCA y el Fomeca, que hoy, bueno, ya no existen, ya no esperan, no este, que, que esperamos que vuelvan. Que vuelvan sí, y sí. bueno, fue así que, que empezamos a, a trabajar. En los emprendimientos laborales Y hoy tenemos cinco emprendimientos eh, Que están funcionando actualmente Uno de ellos Uno de ellos eh, es la A todo trapo Que es un emprendimiento textil Que cuando me dijeron Que forme parte me dijeron ¿Querés hacer repasadores? Y yo dije repasadores Pero esos repasadores eran preciosos Me re Los comercialicé Porque mi fuerte es, aparte de producir, es comercializar. Sí, Graciela es una gran vendedora. Es la vendedora estrella. <risa> Así me dicen. Bueno, sí. Eh, gracias a mis experiencias anteriores, en lo que yo he trabajado, siempre me dediqué mucho a las ventas y al comercio directo, la venta directa. Pero lo más difícil que hice fue vender publicidad. Sí que no es vender un producto así simple que se ve, que se palpa o que vos lo comes, o es difícil, pero bueno, así me fui haciendo el fuerte cómo hablar con un con otra persona y también personas, suponete, directivos, personas de cargo, cómo mirar al frente para enfrentar a esas personas y así me llevó a conocer a, a mucha gente y soy soy de tener una vida bastante social no me manejo siempre con los mismos grupos de gente entonces eso me sirve mucho a mí O sea que tu participación en la movida evidentemente te favoreció muchísimo Sí, sí ¿Qué otras cosas haces eh, en la movida? ¿Qué otras eh, actividades tenés en tu... Bueno, yo hacía... En tu el emprendimiento talle... o en general en la, en la asociación Yo hacía... en la asociación empecé con el grupo de terapia, después me empecé a incorporar de a poco Y estuve en un taller que se llamaba mundo pompón que hacíamos alfombras confeccionábamos con tela totora con lana totora y bueno es uno de los que ya no tenemos por ejemplo mundo claro pompón? mundo pompón que estaba no me acuerdo las chicas los nombres Carolina y otras chicas eh, hacían ese taller Y, de, y están, crochet también dónde están en textil, así la gente sabe a dónde te pueden y te, encontrar. Y eh, textil, eh, a todo trapo, comercializamos los productos en la veredita, que es una feria de, de las facultades sociales, como es, Helena? De trabajo social. De trabajo social. ¿Qué días están ahí, Gra? Los, los jueves a partir de las 9 de la mañana, 9 y media aproximadamente. Bien, y en la casa, que recordamos que es 10... 63, 520, 63, 64, los miércoles a la mañana. Los miércoles a la mañana. A partir de las nueve, nueve y media. Ahí se pueden adquirir los productos que hacen no, ustedes. No, ahí, eh, ahí producimos Producen. y por ahí hay algo para vender. Bien, bien. Hubo un congreso de psicología. A ver, contanos. Que se hizo la facultad de psicología y ahí vendimos un montón. Okay. Comercializamos, eh, estuvimos dos días y y hacía hicimos señaladores para libros eh, repasadores eh, un otro produ varios productos, bolsitas portacosméticos. entonces eso nos sirvió para seguir produciendo y ahora que tenemos la fiesta de la, de la movida, que va a ser muy importante y van va a llevar mucha gente van a estar vender. nuestros productos. Bien, ¿sí? buenísimo, Elena, te queríamos hacer una pregunta en estos 10 años de eh, transcurrido de la de, desde la fundación en las distintas etapas que tuvo primero en basable y luego con casa propia, alquilada, recordamos, pero propias, ¿qué efectos beneficiosos ves de la incorporación de los compañeros que son eh, usuarios o que padecen este, problemas psíquicos en los emprendimientos? Sí, la verdad que mm, es buenísima esa pregunta porque es lo que empezamos a investigar ahora también desde el grupo de, de la asociación porque el, también el corte temporal de los 10 años nos, nos hace como pensar, ¿no? retrospectivamente qué es lo que pasó en estos 10 años con todos los usuarios de, de un servicio de salud mental que pasaron por los emprendimientos y la verdad que lo que podemos observar eh, ver a, a simple vista, ¿no? que, que además de que hemos empezado a recopilar esa información, eh, quienes transitaron o transitan por los emprendimientos, eh, ha sido notable cómo han podido eh, llevar a cabo y sostener su tratamiento ambulatorio y, y sostenerse en su vida en comunidad, pensando en personas que estuvieron en promedio 25 o 30 años internadas en el manicomio, con todo lo que hoy Nacho este contaba respecto de, de, de lo que es una internación y muchos han bajado el consumo de psicofármacos eh, o incluso también han disminuido su asistencia al centro de salud. Personas que quizás al inicio de su tratamiento y al inicio de, en, en su emprendimiento en Movida de Locos eh, asistían al centro de salud todos los días y hacían uso de, de todo el dispositivo, ¿no? diferentes actividades, talleres, Eh, terapia individual, grupal Hubo terapia psiquiátrica Sí, porque tenemos varios talleres Como el taller literario Después hubo taller de teatro Hubo eh, huerta Que y forma parte del viverito Pero eh, bueno, sí. es, eso me parece sí. importante remarcar Que de todas esas actividades el más o menos el, el 60 el 70 de personas que hoy asisten a los emprendimientos el uso que hacen del centro de día es mínimo solamente van a una actividad que les ha, eh, que les sigue interesando y a su terapia individual eh, semanalmente quincenalmente o incluso hasta mensualmente eh, se ha disminuido notablemente el, la asistencia al, al dispositivo de día porque tienen su inclusión social y laboral en la asociación eh, al referirnos a, a proyectos productivos siempre están emparentados con el tema de la salud mental no este bueno vos estás un poco contando cómo esas experiencias atrás eh, esas experiencias de sentirse de sentirse útil sería para Totalmente. Para poder disertarse cómo beneficia el, el psiquismo, ¿no? la subjetividad. Sí, Mariam, totalmente, eso también es una de las primeras cosas que pudimos notar también cuando nos mudamos de espacio físico, cuando estábamos en el Basaglia por ahí no no veíamos muy bien la diferencia, no era tan visible la diferencia entre el trabajo, el lugar de trabajo y el lugar de asistencia. Y cuando nos mudamos allá por el 2013 a nuestra primer casa en Diagonal 78, Eh, fue notoria la diferencia, como muchos empezaron a decir, yo en el Basaglia o en X centro de salud, porque ya para ese momento habíamos empezado a incorporar usuarios de, de otros servicios de salud y no solo del Basaglia, empezaron a decir, yo a movida de locos voy a trabajar y al, al centro de salud, o yo tengo mi psiquiatra en tal lado, mi, mi psicólogo en tal lado y yo al, al, a la movida voy a trabajar. Este, y la verdad que, que también fue como un salto cualitativo y cuantitativo muy importante porque ahí se pudo notar este, realmente cuál es la importancia de, de lo que nosotros hacemos, que es esta, la que vos estás mencionando, ¿no? El, el, el impacto subjetivo que tiene para una persona dejar de ser loco, peligroso para poder ser este una persona como cualquiera como cualquiera. cualquiera, una persona cualquiera ¿no? ¿Es, <risa> este... es ese proceso que decimos tanto y conversamos pero, tanto pero, decimos, claro, cualquiera, ¿no? pero cualquiera no somos ya nos relacionamos con hasta maneras de, de proceder o costumbres que vamos dejando porque... Malu, que es nuestra coordinadora en el en el taller nos di, eh, les dice, yo no fumo, pero algunos fuman, entonces hay horas para fumar, para tomar mate. Esto permite claro. como ajustar eh, eh, eh, pautas, de, de pautas de convivencia y de, cuestiones que hacen Para no manchar los productos claro. ni dejarle olor. Claro. Eso también es importante porque digamos, nosotros en los emprendimientos trabajamos Realmente, digamos, no hacemos como que qué trabajamos. Eh, cada emprendedor firma un contrato de trabajo en, en, en cada uno de los emprendimientos, hay acuerdos de trabajo, tenemos una reunión semanal mm. que es Empresam, en la que nos encontramos todos los, los emprendedores a trabajar diferentes cuestiones. Ahora estamos eh, trabajando respecto de, de cómo hacer más rentable cada uno de los emprendimientos porque, bueno, la crisis nos atraviesa a todos y, y han dejado de, de tener las ventas que se tenían hace un par de años. Así que empezamos a, a trabajar nuevamente en, en empresa como un espacio de capacitación en economía social y solidaria. Pero esto que dice Graciela es súper importante porque, eh, digamos, hay que después de tantos años de, de, de no estar activos, ¿no? sin actividad laboral, eh, hay diversos acuerdos que se van perdiendo y son los que retomamos para que el trabajo sea, sea reacttivo productivo, productivo productivo y, y, y que lo que vendamos tenga buena presentación buena vista sí. buena el alcance para el alcance del, del que lo compra porque a veces no nos salen los productos tan tan económicos usamos telas todo a nuevo son muy eh, muy bien hechas, la, conf la confesión todo, entonces tenemos que cuidar el producto es toda una, una apuesta a ir construyendo este rol emprendedor no tra sí. trabajador eh, de la economía no formal, de la economía popular y a su vez de construyendo el rol de loco y asistido Totalmente. de las instituciones de asistencia sí. por decirlo, por, por la, la, Porque no, la, la no, no solamente que es un que que es algo productivo, sino tiene una marca, una impronta como que nosotros valemos también. Claro, exacto. Eso pone, sí, sí, tiene el valor, el valor la, agregado la, la reconstrucción como... de la subjetividad ¿no? mm. en términos positivos Elena, ¿y cuántas eh, cuántas personas se están integrando hoy movida? ¿de qué lugares eh, somos, llegan? sí, somos eh, 50 personas más o menos entre quienes bueno formamos parte de la comisión directiva los coordinadores de los emprendimientos los emprendedores eh... Y bien, es, hoy tenemos gente de, que, que hace tratamiento en los tres centros de externación que dependen del Hospital de Romero, el Centro Basaglia, el Centro Pichón Riviera y la Casa de Prealta. También tenemos gente que viene de consultorios externos del Hospital San Martín. Eh, hay una persona que viene de una clínica, pri dos que vienen de, de clínicas privadas, una persona que tiene acompañante terapéutico y ha recomendado que se incorpore a uno de los emprendimientos. Digamos la, la demanda sigue siendo constante, digamos todo el tiempo estamos recibiendo eh, comunicaciones para para que se Se, se incorpore alguno de nuestros emprendimientos, lo cierto es que para que cada emprendimiento también sea rentable hay un, un cupo y lamentablemente no podemos estar incorporando demasiadas personas necesitamos más emprendimientos así que claro, también claro. eso está bueno poder mencionar que cualquier persona que tenga una idea, un proyecto y no, no, no tenga donde realizarla y que le interese trabajar en salud mental puede venir también a la asociación a proponerlo y, y que podamos juntos Empezar con ese proyecto tranquilamente es, es una propuesta que, está, que también se puede está venir Está muy bueno porque ya no, no solo diré, es como hablabas de la solidaridad, el cooperativismo, y es pa, es insertar a la sociedad también a que somos parte. Exactamente. Es y que necesitamos de ella. Y algo más amplio. Eh, buenísimo, todo lo que ha permitido eh, la salida en ese momento y la... Idea luminosa de poder, en un momento, alquilar una casa para hacer una actividad fuera del centro, ¿no? Porque sí. esto limitaba, es como que era, digamos, evidentemente un límite. Sí, no, sociedades. y eso también nos dio la posibilidad de que se incorporaran personas que hacían tratamiento en otro lado, porque claro. si no quedábamos también muy ligados a solo usuarios del Basaglia. Exacto. Y sí, sí, el mudarnos este, fue abrir el espacio a diversas actividades porque también tenemos actividades abiertas a la comunidad, talleres como cualquier otro club. Eh, hoy tenemos Kung Fu y Bordado Mexicano, así que también nos, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Y los emprendimientos que tenemos actualmente son 5 Bueno, los gladiadores que forman parte de Empresal Ropero de Franco sí Que es el más antiguo, ¿no? Eh, que es el más viejo más antiguos, Es el más viejo, más sí el, A todo trapo es ¿Dónde está Graciela? Textil. ¿Quién nos habla? ¿Qué hacen Graciela? Eh, repasadores eh, Repasadores, bolsita, cosméticos Delantables eh, Baberitos para bebés Set del bebé Con baberitos, babitas tachupetes eh, que cofias ah, cos para para después de la ducha eh, delantales delantales para grandes y chicos manteles variedad todas cosas preciosas elena y después tenemos eh, el libreito que hacen la producción de cactus crasas, suculentas y macetas de cemento eh, flor de cuchi que es nuestro espacio gastronómico delicioso. Riquísimo. Hacen unos budines exquisitos. Y después, bueno, la pizza, que es riquísima. Y ahora Bien están con, con los la sanguchitos de, de carne y, y los de verdura, que están siendo furor en toda la ciudad. Son muy ricos y aparte a precios muy económicos. este Los lo recomendamos porque la verdad es que son son muy ricos. Las pizzas son... Mmm, Deliciosas. Deliciosas. Eh, ¿Y cuál nos queda? Dijimos y, todos. Bueno, Dijimos sabemos todos. que eh, una movida es un lugar donde se realizan, eh, además de las ferias, se realizan a veces varietés, fiestas relindas lindas. Sí, sí. Eh, sí. Lo, lo, los varietés con musicales. Por ahí está el, el poeta ambulat, ambulante, ¿no? ¿Cómo es, Elena? Sí. El poeta el callejero, de la el poeta era artista. El, de la ah, ah, la el no poeta fue. callejero sí, sí, sí. eh sí, después na, Juan, Juan también ha cantado Juan ha veces. cantado, sí. Eh, bueno, así que tenemos y varios artistas. Bien, gracias. Bueno, ahora sí le vamos a pedir a Elena que nos cuente Eh, vamos a, ¿Qué cosas, qué festejos, qué actividades, qué diseños hay para el domingo bueno, a el, las 18 horas? El domingo sí, a partir de las 18 en el Teatro Ópera, que es 58, 10 y 11. Lo que vamos a tener son un montón de artistas invitados que la verdad que desinteresadamente vinieron a, a colaborar con, con los 10 años. Va a estar la Combi, que es la Jugoteca Viajera, la Cirquesta, Juglares, La Putama DJ, Brujos de Chiclana y Tioco. Y bueno, obviamente que van a estar los emprendimientos de, de Movida de Locos. Y también nos van a estar acompañando unos puestos de, de Mother Feria, que se hace acá en el Olga. Eh, así que van a estar las chicas de, de Mother Feria con algunos puestos también. Y después va a haber sorteos, bueno van a estar los cuchis con su comida deliciosa a los puestos. Eh, y vamos a estar nosotros vamos, con nuestro programa Claro, y los gladiadores la, la, la. también van a estar ahí este, Transmitiendo, así que No, la verdad que va a ser una fiesta eh, Que nos la merecemos Así que nos los invitamos A todos Esto a que un bono solidario, un bono de contribución De 150 pesos 150 era? pesos, sí, usuarios de servicios de salud mental Gratis, eh, niños hasta 7 años gratis Así que sí, todo lo recaudado es para seguir eh, con nuestras actividades, sosteniendo el alquiler de la casa y, y todas nuestras actividades. Así que recordamos también algunos agradecimientos a las chicas de Mula Cultura que nos están acompañando con la producción, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que nos imprimió también toda la gráfica para el evento. Qué hermosa. Eh, Cerveza Cinco Sabios, que, que nos va a estar acompañando ese día. Y bueno, obviamente el Teatro Ópera y la gente del Max nordo que que nos da una remano también para hacer este evento. Eh, por último, vamos a ir recordando dos posibilidades. Primero, le recordamos a los oyentes, ya lo saben, pero se lo repetimos que esta asociación civil se sustenta con el aporte solidario de sus socios su, de los socios, de los sí. socios. Que, ¿cómo podemos asociarnos Elena? cómo podemos hacer Sí, se pueden contactar por nuestras redes sociales eh, nos mandan un mensajito y, y se pueden asociar se pueden acercar el domingo también para asociarse, es una buena oportunidad eh, por una cuota mínima de 100 pesos, ya nos están dando una remano eh, nos visitan también en nuestras redes sociales y pueden compartir el, nuestros eventos, las cosas que hacemos eso también Este, nos, nos ayuda eh, difundir nuestra asociación así que sí, se puede asociar cualquier persona que quiera darnos una mano buenísimo, entonces nos estamos viendo el domingo a las 6 de a la festejar. tarde a festejar, tiramos la casa por la ventana en el... este caso el teatro. Oh, <risa> la... <risa> el teatro por la ventana con los 10 años de la movida que Uf, qué recorrido muchacha Sí, no, Muchachos. la verdad sí, que es sí. es mucho, es mucho y bueno, estamos como muy emocionados, queremos que queremos que llegue falta <ríe> poquito, sí, estamos, a, a estar, estamos nerviosos, Bueno, va, va a estar buenísimo. Bueno, bueno, nos va vamos a al, bueno. Gracias muchísimas no, gracias. gracias chicos. Eh, por favor, demasiadas gracias. gracias, Elena, mil gracias y gracias por todo lo que a ustedes, a ustedes lo que hacés Y lo que coordinás en relación a la integración de las personas, a la red comunitaria de las personas. Ese COVID. es un laburo de todos. Buen Vos también, Rubén, mental. todos acá los chicos. Anaína, Cholía, Martín, Sandra, Mariana, Graciela, acá todos, Pinky, que anda por ahí. Todos, todos, la verdad que hacemos un, un laburo. Es el laburo, es, es colectivo, así que también celebramos eso. Somos un equipazo. Gracias por <ríe> todo. No, gracias, gracias, gracias por venir. Gracias. Nos vamos al corte con una musiquita. auta está sucediendo poligrama Ay, cómo me pisan los pies cuando bailamos acá, che, qué es que está muy bailarín, Piqui, muy bailarín. Sí, sí, sí, porque estamos inquietos, porque estamos inquietos? Por la movida de loco, sí, el cumpleaños. El domingo, el domingo tenemos fiesta, así que vamos a estar ahí presentes, así que señoras, señores, eh, niñes, etcétera, etcétera. Que quiera venir, venga. Exacto, los esperamos para pasarlas todos juntos Ahí en, en, en, en bebida, Teatro Ópera En teatro, teatro Ópera, sí, los 10 años. Sí, sí. años Y también nos vamos de viaje Porque vamos a tener alguna presencia En el Congreso De Rosario Que hay un Congreso Internacional de Plurinacional De Salud Mental y Derechos Humanos Así que se hace el tercer Congreso vamos Ah, qué bueno, Pinky eso sí, sí, Así que vamos para el próximo programa Vamos a tener algunas novedades Algún audio, me imagino Vamos a traer al, al, algún rosarino No sé, bien así que ¿Se van a venir con algo? ¿Material o alguna alguna Persona que traerán ahí? En el sí, algo, qué sé yo, algún libro Afanaremos mm, algo, bueno. no sé, viste bien pero bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es esto, Pinky? Eh, esto es el 12, 13 y 14 ah, Así que, claro Y el 15 hay que estar en la fiesta, así que sí. Nos traeremos algunos rosarinos Para la fiesta Dale. Así que Bien, bien, bien, bien. ahí Y Con esto estamos... Ya terminando. estamos, nos estamos yendo, ¿no? Sí. Chicos, lo esperamos el domingo a 15 a la, a la movida de loco, la fiesta. 18 ¿En horas en el Teatro opera? Ópera. El teatro a las 18. 58, 10 y 11. Vénganse todos que vamos para a... Para toda festejar. la familia, ¿eh? Así que va a estar y bueno. Es para toda la familia porque hay circo, hay todo. Un Agradecemos. ¿A quien podemos agradecer totalmente? al maestro Nacho Lafón, que estuvo operando, <risa> operador Mariana, y Elena, Graciela, Juancito, Juancito Nacho, todo. que brindó parte de su historia, Sandrita, Así que el taller eh, sigue creciendo, el espacio sigue creciendo, Martín Cho, y su espacio de deportes, todo. Sacándonos que, el manicomio de la cabeza, estamos acá radializando todo. Así que esperando mejores tiempos. Y encima claro. de todo volveremos. La sangre sí, que bien. Volvió, volvió Maradona, volvió Maradona, qué yo. Bienvenido a Dios decía en, en, en las calles ahí de por la Estación. Sí, sí, así que hoy. bueno, tenemos a Dios de nuestro lado. Ya tiene la plata. Ya tiene la plata, así que señores, nos estamos despidiendo con un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos fuerte dentro de, de 15 años. los pies y ya sabés, vivir radio náuticamente poligramado. Ahí me gustó. Ahí o no. Hasta pronto, queridos. No hay Soy lo que escuchan los skater mientras hacen maniobras no soy cuadrado, soy multilátero Soy lo que escuchan los boxeadores Antes de subir al cuadrilátero Nosotros somos la fusión Somos una combinación diferente Que provoca discusión Para darles una definición general La calle 13 transexual Es la mezcla de más de un género musical Donde nuestro formato literario pretende Hacer cuentos cortos en forma de rap Que todo el mundo entiende Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos Yo reflejo lo que no reflejan Los espejos, a los críticos los con optimismo le dedica más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos tienen el cerebro lento su movimiento intelectual es como un velero sin viento con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo hondo en sus vidas resentidas porque en son peli de película y grosa de grandiosas pero divididas en sílabas pueden ser peligrosas quieras si lo que pienso yo de ti hablarías peor de mí bien o mal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 psicópatas me tienen en la corte marcial, según las reglas de la asociación de la música social, se supone que me deje la barba larga, que mi esposa sea fea, que venda artesanías y que viva en una aldea, se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre, vengan de Corea del Norte, una vez grabé en Miami pero se supone que no vuelva, la música de mi disco la tengo que grabar desde la selva, no puedo usar internet por lo menos eso asumo, se supone que me comunique por señales de humo si lucho por los pobres, economic namente los de abajo no puedo cobrar por mi trabajo no puedo tener plata en mis manos y si cobro algo lo tengo que cambiar por cubanos y cuando vaya a pagar mi casa por cuotas no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares idiota cuál es el libreto sin luo por los que no tienen educación tengo que ser an al por eso soy multitrionario soy tan millonario que me acabo de comprar todo el cabrón abecedario está difícil encontrar la musa por ahí porque ahora todas las letras trabajan para mí gracias a esto literariamente hay un naufragio soy el culpable de que vocilan no hayan acusado de plagio pi me pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal ya igual como quiera no les cuadra. Avanza, avanza, si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal ya igual como quiera no les cuadra.